Eh, eh, eh, eh, por eso eh, eh, eh, esas eh, eh, eh, eh, son dos diferentes diferentes cosas no diferentes no que, no es que el ayuntamiento haya perdido 2,5 millones de euros ha perdido 9 millones que iban a ir a que van a ir a bancos y los 2,5 pues el el, el ha decidido no no gastarlos para pues eso entiendo que no no desequilibran las cuentas pero son dos cosas diferentes O sea, que con eh, ese decreto que se rechazó, ¿realmente está perjudicando la capacidad inversora del ayuntamiento para 2021? Hombre, eh, o objetivamente, el remanente que... Claro, eh, el gobierno es, todos los años dice el, el remanente lo puedes utilizar para inversiones en infraestructuras, que son las que están haciendo este año, y 17,5 millones, que son los que se están invirtiendo, que venían de un superávit de 20 millones. Por eso ahora es de 2,5, porque el grueso de el superávit ya se está invirtiendo en este remanente, en estas inversiones. Entonces, en vez de esas eh, infraestructuras, el gobierno dijo este año eh, en vez de hacer esto me dais vuestro, vuestro remanente y os dejo invertir una pequeña parte de ese en inversiones de, de una, en un abanico más amplio de oportunidades, ¿no? pues de cultura, uh -huh. tema social. Por eso, de ahí el enfado, pero claro que, que luego también se entiende el enfado de ...de ayuntamientos de todo tipo y color... ...por eh, que al final son los ahorros del ayuntamiento... Uh -huh. ...que se han hecho durante estos años... ¿no? ...y, que se, y que, se, que se pierden entre comillas... ...y se van al Estado. Pues, eh, Pablo, gracias por estas aclaraciones... ...porque cuando se debate... ...es mejor tener las cuentas claras... Eh, ...cuando se analiza... Eh, cómo, ...cómo se gestionan precisamente los impuestos... ...lo que estaba diciendo Gaspar... ...Gaspar, volvemos por último a esa reunión... ...que mantuvo el alcalde el lunes... ...con los portavoces políticos... Hemos dicho que apeló al diálogo y al consenso, pero ¿sirve de algo sentarse con los portavoces políticos después de ver cómo en la pandemia hemos tenido eh, semana y sí, semana no esas reuniones con los portavoces para el consenso y las relaciones con la oposición, sobre todo con el Partido Popular, eh, cada vez están más frías, Gaspar? ¿Sirvió para algo eh, esa reunión? Bueno, esto estamos eh, asistiendo a constantes paripés y fotos para la galería en todos los aspectos, ¿no? Entonces, una, por ejemplo, la tenemos claro en la rueda de prensa este fin de semana del presidente de gobierno y la presidenta de Madrid ahí, que parecía eso un escenario de un, de un sainete más que otra cosa, ¿no? Porque, claro, al final estamos viendo como al día siguiente y ya estaban eh, a la greña de que si hay que hacer esto y no lo hacen y tal, es decir. Eh, que Todo el mundo, eh, eso que se llama ahora el relato, todo el mundo quiere tener el relato a su favor. El relato es de lo que, lo que, que lo que cuentan sea lo que se impone. ¿no? Al final, estamos viendo como distintos locales, lo hemos visto en el debate de política general de las, de, de, de, de, de las Cortes, donde pues, Chimo Pucha ha soltado que hay 400 medidas para reactivar no sé qué, y las propias consellerías... Eh, ...tampoco saben exactamente cuáles son y tal... ...es decir, estamos en una política de, de pose... ...y de, como digo, de parité y de anuncios y demás... ¿no? ...entonces bueno, a nivel local por, eh, pasa lo mismo... ...el alcalde tiene que hacer ver que busca consenso y tal... ...aunque no realmente no lo necesite... ...tiene mayoría y puede sacar adelante todo lo que, todo lo que quiera... Eh, los, poli ...los partidos están haciendo que como que negocian ahí ferozmente sus propuestas y al final dirán, bueno, pues como hay que recordar que, por ejemplo, el Ciudadanos cuando apoyaba los presupuestos presentaba 75 medidas para tal, nos han incluido las 75, luego 100 medidas para tal, nos han incluido las 100 medidas y vamos a apoyar, claro, eran medidas en su mayoría que estaban ya incluidas en el presupuesto de, elaborado por el equipo de gobierno, entonces aquí vamos a asistir a, esa, a ese tema, entonces como estábamos comentando, Y como comentaba Pablo, pues al final que si el ICIO eh, lo reduce en un 0,0 no sé qué y el otro tal, que eso realmente no significa nada, pues al final ya, bueno, hemos conseguido una rebaja de los impuestos y vamos a apoyar. Eh, el PP al final buscará una excusa para decir que no lo puedan apoyar porque, claro, no han incluido sus propuestas de rebaja del IBI o cualquier cosa de estas. ¿no? Entonces, al final, todo el mundo busca su su, en fin, su, eh, su excusa, su coartada para a, no apoyar o apoyar eh, sin quedar mal. ¿no? Entonces, yo esto pues lo veo cada vez peor en el sentido de que aquí eh, la situación de a nivel nacional, por ejemplo, lo estamos viendo como ya el segundo partido de, del país está ahí anclado en una oposición constante a todo lo que sea, todo lo que venga del gobierno. Entonces, pues, va a ser difícil avanzar. Aquí yo creo que es distinto, como digo, porque hay una mayoría del gobierno de peso y compromiso. Pero bueno, el alcalde al final es posible que cuente eh, con algún apoyo extra en los presupuestos. No creo que el PP, desde luego, esté por la labor, porque, eh, porque no, porque en su ADN está oponerse a todo lo que se propone desde un gobierno de izquierda, por encima de la situación actual. Entonces, bueno, pues como digo, estamos asistiendo a, a cosas de eh, postureo y muchas fotos y muchas historias de estas. ¿no? Y esto de, de esta semana, pues bien, yo veo bien que el alcalde está en su labor y, por supuesto, debe atender todas las propuestas que se le presenten desde la oposición que sean, eh, que sean justas y que sean realizables y que vayan en beneficio de la ciudadanía. Eso tiene que... Tiene que hacerlo, ¿no? Pero, bueno, al final, pues, los papeles están ya repartidos, en cierta forma. ¿no? Eh, vamos a hablar de esos papeles de la oposición, la valoración, porque, Pablo, eh, te hemos pedido la valoración del inicio del curso político para el equipo de gobierno, pero para el, la oposición y, por tanto, el grupo mayoritario de la oposición, el PP, ¿cuál ha sido eh, esa valoración o cuál es la valoración que realizas tú de cómo ha comenzado la oposición? bueno eh la verdad no tengo nada, mucho más que aportar que lo que ha dicho Gaspar. ¿no? pues de, de momento todo todo bien pues todo con la predisposición que requiere un momento extraordinario pues bien, bien es verdad que a nivel local pues los tiempos de contexto no es lo mismo que a nivel a nivel nacional entonces bueno eh, a partir de esa buena cara de, de cara a la galería de estamos todos, hay que estar todos juntos. Pues ahora que ver luego la, la realidad, ¿no? Pues a todo el mundo le gusta la foto y quedar bien ante los medios y ante la opinión pública y el gesto de responsabilidad. Luego imagino que pues, iremos viendo las grietas, las contradicciones del querer eh, poner por encima de todo el bien común, el interés general, que para cada cual es una cosa, con la realidad de, de los hechos, ¿no? Me cuesta creer también que algunos... Eh, partidos con el PP eh, aprueben los, los presupuestos después de ver pues, tantos enfrentamientos en ¿no? los plenos y, y durante las, las legislaturas. Aunque también es cierto que, bueno, pues ante situaciones eh, singulares como esta, quizá nos sorprendamos. Creo que el, el único al que veo que, que realmente puede aprobar los, aprobar los presupuestos, eh, sabiendo que hay mayoría absoluta. Eh, es a García Antivero por también pues el, el tono que suele utilizar en los en los pues, en los plenos y en general no tan catastrofista ni tan, de, ni tan de un extremo a otro y bueno pues me cuesta más ver que Vox PP y Ciudadanos que suelen estar más pues criticando todo lo que hace el gobierno cualquier cualquier cosa que haga eh, vayan a aprobarlos. no mm. veremos eh, también al final creo que es una, un gesto que ha tenido el alcalde de intentar marcarse el pego. También ante las críticas de la oposición, de que nos aburraza y nos impide hacer oposición, que tiene de su parte razón, pues cuando el tribunal del sindicato de, de Greuges le, le dice que no se le entrega los documentos en tiempo y forma, veremos en qué queda todo, la verdad. Va a ser mes, claro, será noviembre, uh -huh. así que este mes y medio, estaremos expectantes y veremos Esa buena voluntad, pues, cómo se va diluyendo, ¿no? Eh, el tiempo nos come, Pablo. Eh, hemos hablado, Gaspar ha hablado de postureo, de paripé, la reunión. No solo hubo una reunión el lunes con los grupos de la oposición, sino que ayer mismo el eh, alcalde se reunió con Chimopuch en Valencia. Esta reunión visto los resultados de la misma, más anuncios de Chimopuch de algo que, que esperamos que se ejecute como la firma de ese protocolo para la deuda histórica, como la ejecución del Centro de Innovación del Calzado y la ampliación del Hospital General con el bloque quirúrgico. Eh, ¿Piensas que es una reunión eh, que ha servido para, para más postureo? Bueno, de, desde luego, eh, a, al menos en, en unas cuantas de las, de esos aspectos, yo creo que, que sí, ¿no? Ahora que ver, porque es verdad que, eh, si miráis la hemeroteca, el año pasado, en agosto de 2019, o creo que era en junio, en verano vamos, el año pasado, ya se reunió el alcalde con Chio Putz con la intención de firmar ese ansiado protocolo de 43 millones, ¿no? Eh, supuestamente, eh, se ha venido de Valencia con un compromiso del presidente, bueno, lo veremos, ¿no? En política ya sabemos que, que se dicen muchas cosas y hay mucha venta de humo, ¿no? También, en teoría, van a estar en el presupuesto de este año eh, el centro de diseño de calzado de diseño integral no estuvo, ahora veis, está en este año y desde el anuncio que se hizo de ese centro de diseño en 2018 la realidad es que no se ha avanzado a nada o sea, el acuerdo Que se ha hecho de allí es que de la reunión de Valencia de ayer se ha convenido que hay que hacer más reuniones. Entonces, no hay nada cerrado. Se ha dicho que tiene ese centro de diseño de calzado. Después se dijo que un centro de diseño integral lo aplica a otros sectores. Hace unos meses la consellera de innovación dijo lo mismo, que un centro de innovación. Entonces, no hay nada claro con respecto al, a este centro, ciertas si pinceladas y también que si tiene que ser un consorcio o no el modelo de gestión, pero la verdad es que de estos dos años que se ha anunciado hasta aquí, pues no hay nada sólido, ni, ni trabajador ni se ha adelantado trabajo. Uh -huh. Esperemos que el tema del hospital, perdón, de, del, del protocolo sí, y lo que está claro es que el hospital está hecho ya, porque bueno, eh, la Consejería tiene una propuesta, de, una propuesta de adjudicación, entonces el presidente también pues, bueno, se ha marcado un poco el pego de decir de anuncio que está a punto de hacerse, cuando ya se sabía, ¿no? Porque al final pues, solo queda formalizar el contrato con la, con la empresa. Pero aún queda, aún queda por adjudicarlo, sí, sí. Gaspar. solo por aportar que, que al final lo que decíamos tanto de... Ahora que hay dos consejeras de Elche en, en la Generalitat va a ser diferente y ya hemos visto si es diferente o no, ¿no? Con las cuestiones tan importantes que estamos comentando. A ahora hablaremos de Mireia Moya. Eh, Gaspar, eh, ¿piensas que la reunión con Chimopud de ayer ha vuelto a ser otra tomadura de pelo? Bueno, ha sido la, la, la cita anual de, del alcalde con el presidente para ver, oye, que hay de lo mío? Pues bien, por ahí está, ahí seguimos trabajando, vale, de acuerdo, venga, hasta la gente que viene. Es un poco resumen, porque claro, ir a hablar allí de que si la COVID, cómo están ellos y tal, pues me parece, en fin, que ya existen otros departamentos, ya estuvimos, ya tuvo también por aquí la directora general, creo que fue de salud pública y demás, estuvo viendo y tal… Pero lo que se trata es de cosas concretas. Yo creo que el alcalde eh, tenía que haber venido a Valencia con un documento firmado y una declaración de intenciones claras, de decir, por ejemplo, que la Generalitat va a pagar eh, lo que salga del concurso de ideas del mercado central y no sé qué, que la Generalitat va a comprarle a, a Mancio Ortega el Capitolio para dárselo a Elche que quiere decir cosar un poco ya que se vea que avanzamos es que estamos dándole vuelta y mareando la perdiz con el, la deuda histórica el año pasado antes de las elecciones el alcalde se comprometió a que se firmaría el, el convenio de reconocimiento de la deuda antes de la fecha de, de la jornada electoral no se hizo volvemos a estar en lo mismo en el centro de, del calzado que luego era de, de tecnología habilitadora no sé qué Luego vuelve a ser el calzado... ...pero tampoco hay un plan para decir... ...eso en qué contexto se va a marcar... ...vamos a tener el centro de referencia... ...de formación profesional... ...del calzado, de referencia nacional... ...vamos a unirlo con este proyecto... ...y vamos a crear aquí un... Una, ...un clúster de esto... ...un hub o lo que se llame ahora... ...del calzado, de la tecnología... ...y la moda del calzado... ...conectado con inversiones... ...en el parque empresarial, es decir... ...aquí van a... ...se siguen dando... Golpes de, de efecto sin tener una, una estrategia de ciudad clara y, y, y tal. Yo me parece que el centro de innovación en tiene que estar unido al campus tecnológico y tiene que estar unido a la industria, tiene que estar unido en un, en una, en un, para crear un nuevo tejido tecnológico e innovador que no se ha puesto sobre la mesa. Eh, eh, la administración va por un sitio, las patronales van por otro, la formación profesional va por otro. Es decir, así no vamos a ningún sitio se pues no, no necesita eh, ahora un centro de congresos. Vamos a ver si el centro de congresos, si lo ponemos en carruz porque hay que revitalizar el barrio, sin saber exactamente ese centro de congresos cómo va a funcionar, si va a captar congresos de una forma o de otra, si vamos a competir con Murcia, si vamos a competir, y Alicante va a hacer el estudio también. Esto es un, un sinsentido aquí, porque bueno, que, que hay que sentarse, pensar claro. las cosas. Ya has, y ver... has introducido el tema del centro de congresos. El alcalde dijo que ese informe técnico que reclaman a la Universidad Miguel Hernández, precisamente para lo que estás diciendo, Gaspar, para realizar con cierta viabilidad garantizada esta multimillonaria inversión, pues el alcalde dijo que de informe técnico nada, que ese informe no puede sustituir a la voluntad política. La voluntad política, al final, es lo que se va a imponer. Pero lo que... Entonces, tenemos dos voluntades políticas. La, la diputación, que lanzó el órdago con el anterior presidente para reforzar la candidatura de, del, de Pablo Ruz como candidato del PP y que él pudiera defender, que era un proyecto suyo, eh, que luego, como no sucedió la victoria del PP, pues al final eh, ha tenido que reconducirlo diciendo que lo va a hacer. Yo creo que la diputación... ...no tiene ninguna gana de hacer el centro de congresos en Elche... ...entre otras cosas porque le interesa más que esté en Alicante... ...como buena diputación provincial de la ciudad de Alicante que es. Entonces, eh, al final va a marear la perdiz... ...por esto yo creo que la estrategia de, de, de esto de hacer el informe y tal... Pues ...será el informe, será lo que sea... ...pero el ayuntamiento ha tomado su decisión... ...en base también a la premura que la diputación le dijo... ...porque la, la diputación le dijo... oye dadme enseguida una ubicación, claro, o si no, no tenéis dinero. Entonces, eh, también el ayuntamiento buscó el terreno, el local solar, más para para actuar de forma rápida, porque otras, otras actuaciones estaban sujetas a cambios del plan general, a cambios de uso, es decir, eh, tramitaciones mucho más farragosas. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, efectivamente, el estudio hay que hacerlo, pero con tranquilidad. Y decir a la diputación que ese dinero… Que luego no diga que no está, que, que se comprometa a tenerlo ahí y que el ayuntamiento, pues, eh, pueda, si he llegado el caso y dice el informe que, que ese no era el mejor sitio, pueda reconsiderar su, su opinión. Yo creo que no la reconsiderará. Ya veremos. Entonces, a lo mejor cometemos un error histórico, no lo sé. Igual resulta que luego Carrus, ahí surjan hoteles ahí, no sé en qué sitio, surgen restaurantes y surgen lugares de ocio y alrededor de. De, de, de Highton Ma, <ríe> no sé más, si más errores pero históricos bueno. que llevará el, al cesto eh, Pablo, quedan menos de 10 minutos y aún nos queda por hablar del mercado central, no sé cómo lo vas a hacer, no sé si vas a poder eh, juntar eh, centro de congresos con mercado central, pero lo cierto es que si sí. Gaspar ha sido muy crítico diciendo que este gobierno ha comenzado el curso político de este año con más postureo parece que, que ha habido una acción. Y es que, de una vez por todas, se ha dado un paso para rescindir el contrato con partida. Sí, yo, yo creo que precisamente una de las cosas que se ha criticado de, de este alcalde, pues que era más pusilánime y que le costaba tomar decisiones y coger todo por los cuernos, ¿no? Como en comparación con los alcaldes anteriores. Por una parte, pues eh, lo que ha dicho Gastar, ¿no? con el centro de Congreso, ha dicho, aquí es aquí, que sin haberse hecho ningún estudio, que tampoco es competente, creo, la, la patronal ni nadie, para pedirlo a la universidad, porque no es una empresa y en cualquier caso debería ser competencia de una administración y habría que verlo. Eh, se ha tomado una decisión, yo creo que, como decía, el tiempo irá porque es verdad que, por ejemplo, en el área de Alicante eh, no, ha, no ha revitalizado nada la zona en la que está, revitalizado más el comercio. o la zona, el mercado ambulante que había por allí. ¿no? O sea que habrá que ver porque puede ser que rehabilite más un, una institución más cultural como un conservatorio, o a lo mejor una plaza pública, o a lo mejor un, un congreso. Habrá que, habrá que estudiar eso y ver cómo, cómo finalmente se, se da, ¿no? porque los expertos pues, ya advierten de, de estas cuestiones. En conversación pero pues sí, un año después de anunciar la, la restricción parece que la cosa va tomando, va tomando forma, y bueno, pues eh, para bien o para mal, ya he tomado una Una decisión después de años en los que, pues, precisamente, y la mano lo que decía de que la alcalde se decía que le falta objeto por los cuernos, pues en la legislatura pasada eh, estaba vacilante y estaba convencido de que decían que no les gustaba el proyecto, pero había un proyecto legal y había que, que cumplirlo, ¿no? Hasta que llegó el informe de, de e Comos y después, pues, la ley de patrimonio y el tema del de refugio de la guerra. Y ahora pues lo tiene claro y por fin eh, se ha tomado una decisión al respecto y es rescindir. Ahora ya, pues la suerte está echada y habrá que ver qué, qué ocurre. El intento tiene que comunicar al juzgado que, que quiere rescindir y notificar a la empresa, que la empresa alegue. Y a partir de ahí, pues seguir todo el trámite administrativo que durará unos meses según se ha previsto. Y después, pues obviamente, habrá que ver qué ocurre porque aquí se está hablando mucho, eh, pues por intereses de ser detractores o estar a favor del proyecto sin tener en cuenta pues, que ni el pliego de condiciones habla de indemnizaciones millonarias y que hay casos los que, similares los que se ha aprobado eh, que, se que se resarza la empresa económicamente con el lucro cesante y también otros casos los que había pues, eh, restricciones de contratos por cuestiones relacionadas con la UNESCO uh -huh. y la y la indemnización a la empresa ha sido nula o ínfima. Eh, Así pa que uh -huh. Pablo entramos que es, en ese escenario eh, desconocido. Perdona que te interrumpa, Pablo, te sorprende que el alcalde estuviera ayer por Valencia, porque la reunión de Chimopuche no estaba en agenda, al menos a nosotros no nos lo comunicaron, no sé sí, si no, a ti estaba fuera de agenda. ¿Qué, qué, te sorprende porque eh, lo lógico es pensar que el alcalde fuera a Valencia a hablar con la directora general de patrimonio, el director general de patrimonio como dijo él que iba a tener una reunión inminente, precisamente ya que había adoptado la decisión de rescindir el contrato para decirle que ahora no tiene sentido el demorar la resolución de las catas arqueológicas, el recurso de Apartisa y poder acabar con ese foco que tenemos ahí de suciedad en la Plaza de las Flores. Eh, sí, la decisión, obviamente, pues se dijo que se iba a visitar a Cámara Morada, la directora general. Habrá que ver y que preguntarle si, si pasó también por, por el despacho, aunque también es cierto que se anuncian tantas reuniones y por parte del ayuntamiento se han anunciado tantas reuniones que no han tenido lugar, pues de Ábalos, hablaremos con la consellería y demás, ¿no? con Marzaca, al final también es eh, conseller de Cultura y de compromiso y parece pues, que, que a pesar de los colores políticos que hay eh, en el y en Valencia son los mismos, no hay ningún tipo de, de influencia ni, ni eso influye en nada para el proyecto, ¿no? Eh, habrá que ver también con la posición de consiguería, que parece que en este asunto, pues, como no quiere ser pique, se va un poco las manos, interviene tarde. Habrá que ver si el bipartito le está por la cuenta y detrás la ciudad metiéndoles prisa para que actúen en consecuencia por la situación del mercado, pues yo creo que todo el mundo está hartísimo ya de, de esta situación y de, y de pasar páginas, ¿no? que vamos a llegar a. Este 2030 Capital Verde, pero por lo, por lo verde están los restos del mercado, ¿no? Pero es Gaspar, eh, supongo que tendrás eh, que preguntar al a la alcalde de que hacía ayer por Valencia para tu próximo artículo. Pero, ¿consideras que fue casualidad, hablando del mercado central, fue casualidad que Mideya Moya viniera ese mismo viernes donde se produjo ese acuerdo tan esperado durante años de rescindir el contrato del mercado para visitar las obras de peatonalización de la corredora? <risa> no sé, va a que preguntárselo a ella a si es que tenía, bueno, oficialmente venía a ver algo de la estación experimental, agrícola o algo de esto, visitar sí. las instalaciones y, tal. y a ver la corredora, que también era uno de, sus, de los grandes eh, temas que Compromida ha llevado en, en, en, siempre en, el, en cartera, ¿no? Entonces, pues bueno, no, o sé sea, yo creo que aún le queda mucho recorrido al tema del mercado, le queda mucho recorrido por el tema legal. A no ser que se produzca algún milagro y haya un acuerdo entre bandas, entre empresas, placeros y ayuntamiento que de momento no se vislumbra y, y luego le queda recorrido para saber qué se hace ahí. El concurso de ideas está muy bien, pero el concurso de ideas, la convocatoria, el fallo, la presentación de proyectos, la licitación, se lleva unos cuantos años. Entonces, yo creo que eso, eh, yo siempre lo he comentado que el ayuntamiento, el equipo de gobierno debería tener el plan B preparado decir qué queremos de ahí o por lo menos sugerir qué es lo que se quiere un mercado hoy en día parece inviable pues, en el sentido de que el provisional da más que y ya, pues, servicio suficiente y, y a lo que hay porque los mercados centrales están cada vez más en desuso a no ser que sea como tema turístico de rehabilitación y demás Entonces, hay que replantearse qué es lo que hay que hacer ahí, pero yo creo que eso aún tardaremos años en ver a lo, algo ahí concreto. Pues Gaspar, eh, Gaspar eh, ¿Sí? Maciá. Gaspar Macia y Pablo Serrano, os tenemos que agradecer que hayáis participado en esta tertulia de los miércoles después, porque nosotros también hemos iniciado también este curso después de las vacaciones. Supongo que Gaspar, ¿han sido buenas las vacaciones? El verano te... ha terminado, ¿ha terminado bien? Sí, sí, ha terminado bien, afortunadamente. Y, y... <risa> Esperando a ver si derribaban el hotel de vialle, todos los días ahí pendiente de las máquinas, pero al final no hemos conseguido ese objetivo. Seguiremos, seguiremos ahí luchando para, para conseguirlo de aquí pero, al verano. Que... Pero no te quejes, te han puesto un vallado nuevo, ¿no?, para proteger sí, sí, mejor sí. la zona. Sí, sí. Yo comentaba el otro día en el artículo de, de información que la gente esperaba que la máquina, la excavadora, se fuese un poco hacia un lado y le diese algún pilar del, del edificio y se cayese todo ya abajo. Y se viniese todo abajo. Desgraciadamente no, no sucedió y sigue el mamotreto, es el adefesio. Como dijo el alcalde, sigue ahí. Esperemos que el próximo verano eh, no siga y si sigue que se le declare ya eh, ruina arqueológica de interés turístico o algo de eso. No, no, que para eso hay catas arqueológicas, o sea, harían más zanjas. Gaspar, muchas gracias. Volveremos a abordar todos los temas porque se nos han quedado muchísimos en el tintero de forma más, con más tiempo, en otra tertulia. Gracias. Y hasta, la hasta la próxima. Pablo Serrano, para ti también las vacaciones han sido buenas. Este verano sí, ha sido bueno para eh, ti personalmente. Todo correcto, todo correcto. Pues muchísimas gracias y volveremos a contar contigo en otra tertulia. Gracias. Muy bien. Y nosotros damos, damos ahora la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Y Ya saben ustedes que la glorieta comienza a las 9 de la mañana aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca y que continúa la programación de esta emisora de radio a partir de las 10 en directo por la señal de Teleelch. Y ahora nosotros nos vamos eh, con unos minutos de publicidad para volver inmediatamente con la siguiente de las entrevistas. Tenemos que hablar de Calzado, tenemos que hablar de esa feria internacional que cierra hoy sus puertas en Milán.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan cinco minutos de las diez de la mañana. Hemos cogido a la presidenta de Abecal transportándose del hotel a la feria y, por tanto, vamos a darle unos minutos para poder eh, tener un puesto fijo y que la conexión telefónica no se pierda. Así que retrasamos esa entrevista e intentaremos eh, adelantar otras que teníamos también programadas para este miércoles 23 de septiembre. Y antes de hacerlo, vamos con más música. Vamos a escuchar lo último de la cantante, Vanessa Martín. Vamos con el vuelo de ella. Cuántas veces me he pedido jugar un rato más con la paciencia Que de todo lo vivido me quedara con lo que me hace crecer Cuántas veces me he buscado a medianoche entre cada rua tonta de mi cama, cuántas veces he querido resolverme y volver a volver, cuánto tiempo va a costarnos deshacernos del camino equivocado, cuántas luchas que en tu nombre desarmar mi orgullo y mi sentir. Te me visto de puntillas por mi vida no me da vergüenza repetir que te espero cada vez que me lo pidas pero hazlo dentro de mí cojo aire y vuelo viajo con mi cuerpo un corazón desesperado del suelo Kom mañana, reclamando lo que siento en cada intento, y aunque ver weg van aquí, y aunque al is je ver weg van hier, Los viajes alimentan el recuerdo que me vuelve a desvestir. Aprendí que quien se queda no es que sea mejor, es que tiene un momento por vivir. Y hay momentos infrenables que te atrapan y se quedan porque sí. Cocoa. con corazón desganado del suelo amanecento mañana te quiero dando lo que siento un cada intento y aunque se aleje de En ik wil, en ik wil, en ik wil, en ik wil, en ik wil, en Legos de Akin. Tele Elch Radio Marca. La Glorieta. Con Rosemary Alonso. Pues son las 10 y 10 minutos de la mañana, tenemos 24 grados de temperatura y vamos a hablar de la pedanía de Santana, una de las más alejadas del casco urbano, una situación que evidentemente complica los servicios públicos de los que tienen que disponer sus habitantes. Por eso no, no es nuevo las quejas de los vecinos. Queremos hablar con una vecina que es muy especial y muy comprometida con las necesidades de sus compañeros. Ella es Leo olivares muy buenos días leo buenos días decimos que es una vecina muy especial porque usted eh, si tiene un compromiso con su pedanía lo ha demostrado en los años también que ha estado representando a sus vecinos como alcaldesa pedanía. ahora no lo es hay otro alcalde pedanio nombrado por el actual equipo de gobierno pero los problemas siguen estando ahí y parece ser que las reivindicaciones ya se están convirtiendo en históricas. Así que vamos por partes, si quiere, comenzamos desde el principio. ¿Cuál es la situación en estos momentos de la pedanía de Santana? Bueno, en estos momentos la situación en Santana es que tenemos los caminos hechos polvo. Eh, hay zonas de trozos de caminos asfaltados con unos eh, agujeros impresionantes eh, tenemos también el centro social que da pena de ver la hierba y el estado eh, en el que está. Eh, una plantación de árboles que se hicieron llevan eh, un año y pico sin regar, sin venir la cuba a regarlos. Hay algunos que se están poniendo las hojas y amarillas. Eh, tenemos señales de tráfico en los suelos. Eh, Los, los únicos dos caminos que se han hecho en estos dos años han sido los que gané con los presupuestos participativos. Eh, y el resto, quitando dos o tres más que hay, todos los caminos que hay asfaltados en Santana son aquellos que pagaron en su día los vecinos del asfalto. Entonces, estamos pues un poco…, eh, no sé, queremos dar quejas de lo que en realidad estamos viviendo en este momento, porque tenemos también desde la Dana, que ha pasado un año, el camino que baja para Saladas está ahí eh, todavía con señales, no se han dignado a echar de tierra en los lados que dos coches no podemos pasar, eh, si no frena uno donde haya un poco de tierra en el lado del, al lado del asfalto, eh, yo qué sé hay mucho mucho uh -huh. muchos temas en Santana eh, pues... otro problema que tengo fuerte es que eh, en el 95 yo firmé con Diego Macía que le cedíamos el, los terrenos que compramos los socios de una asociación para que eso fuera para uso y disfrute de los vecinos entonces eso ya digo está en malas condiciones de hierba lo, los árboles hay árboles secos tenemos Bueno, muchas cosas. Lo que está en condiciones es lo que se ganó en los presupuestos participativos, pero al ver tanta hierba, eso parece que sea tercermundista. Y eh, hicimos eh, también hicimos un escrito recogiendo firmas hace… Bueno, a los pocos días de entrar el nuevo alcalde solicitando una cita con el señor eh, Carlos, el, el alcalde, y el señor Alderola, el concejal de Pedanías, y… Todavía ni se nos ha contestado. Eh, eh, Leo, eh, vamos a ver, ¿la pedanía de Santana cuántos vecinos tiene? La pedanía de Santana tiene eh, muchos vecinos, lo que pasa es que estaremos empadronados unos 200 por los malos eh, temas que tenemos, eh, no tenemos eh, buen servicio. Eh, de, bueno, es que solo tenemos servicio del de, de agua, agua que nos viene del de, eh, agua municipal y, el, y y los contenedores y no y no todos y unos contenedores que da risa verlos o sea ustedes el único servicio público del que disponen en estos momentos es el, el agua potable ¿Qué hay agua potable. la basura dicen que los contenedores están en muy mal estado, los mal pocos, estado bueno los pocos eh, que tienen eh, sí. y luego también en cuanto al transporte porque transporte, creo nada pero nada ni, ni siquiera el taxi compartido nada hace hace bastantes años cuando estaba Mercedes Alonso vinieron aquí estuvimos viendo luego estuvimos en los últimos cuatro años viendo también di puntos de referencia para recogida de personas y tal y aquí no ha contestado nadie y si lo han hecho con la otra persona aquí nadie sabe nada el alcalde nombró al representante, a su representante en la pedanía, eh, el actual alcalde pedanio, está, eh, supongo que, haciendo lo posible para que esa reunión que ustedes han solicitado con el alcalde y el concejal de pedanías se produzca? Es que nosotros queremos hablar con el alcalde y con el concejal. Con él no queremos hablar. Eh, no, eh, ¿por? No, porque no nos sentimos representados por él. Vale, ustedes son de los que defienden esas votaciones populares para los alcaldes pedáneos, pero se supone que él es un representante del alcalde, eh, no, no, bien, ¿no le han pedido bien, a ustedes? ¿no? Bien, bien, bien. Cuando, vinieron, cuando a mí me eligieron, resulta que llamaron a, a X vecinos preguntando por mí y se me eligió porque resulta que eh, estuvieron de acuerdo eh, por, por lo que eh, oyeron de los vecinos aquí nadie le ha pedido la opinión a nadie por lo que veo usted también está acompañada por el presidente de la comisión de fiestas de sí, la pedanía sí. de Santana eh, sí. el, también tienen eh, problemas a la hora esta comisión de fiestas a la sí, sí, hora de sí. realizar sus fiestas muchas muchas. y se lo paso ah pues dígame ¿quién es, eh, ¿cómo se llama? Hola, buenos días. Bueno. Eh, me llamo Raúl Soria y soy el presidente, como ha comentado Leo, de la, de la actual Comisión de Fiestas. Uh -huh. ¿Usted sabía Encantado que le... de estar con ustedes. ¿Usted sabía, está en su casa porque sabía que íbamos a hacer esta entrevista a Leo Olivares, no? Sí, me comentó y bueno, participo bien como vecino, bien como presidente de la Comisión, como ustedes deseen. Bueno, a mí me gustaría como presidente de la Comisión, porque representará Perfecto, a, los pues. gestores, a, los, eh, a los pesteros de del Santana, ¿qué, ¿qué problemas también tienen ustedes? No. Nosotros empezamos a detectar problemas en septiembre del año pasado. Eh, teníamos una fiesta autorizada con la Concejalía de Fiestas, una fiesta de fin de verano y a tres días vista de repente eh, vimos cómo los candados fueron cambiados tanto de las cancelas como de la sede social sin ni siquiera notificar a un ente que entendemos que es importante en la partida. De repente cuando fuimos a tres días a llevar material, a montar unas 40 mesas, etcétera, etcétera, nos vimos que nuestra nuestra sede, que nuestros padres han construido con mucho esfuerzo y que esto se decidió donar a, al ayuntamiento para el uso y disfrute de los vecinos de Santana, nos vimos como estas, estos derechos estaban siendo coartados. A partir de ahí empezaron una serie de eh, pues, percepciones que eh, entendíamos que algo venía contra nosotros. Eh, por ejemplo, alguna llamada de algún concejal advirtiéndonos de pues el estado en el que teníamos las instalaciones, cuando nuestras instalaciones siempre habían estado cuidadas. Eh, se nos solicita también que no tenemos derecho a tener llaves del recinto, con lo que no entendemos que una asociación sí y la comisión de fiestas tenga que solicitar, cada vez que va a utilizar las instalaciones creadas para tal fin, solicitar permisos o esperar a que venga el alcalde pedáneo a abrir, También hicimos un taller de Navidad con unos niños convocados, unas familias convocadas. No teníamos llaves. Eh, nosotros habíamos pactado que se nos abría a las diez de la mañana. El taller era a las once y media. Y eh, se dinaron a venir a las once y cuarto de la mañana. Es decir, quince minutos antes, tras más de quince llamadas, etcétera, etcétera. Es decir, los comisionados en la puerta con todo el material esperando a que se dinaran en abrirnos. A partir de ahí tuvimos reuniones con Concejalía de Participación, a las que se nos remite. Eh, la concejala de Participación, Puri Vives, además también nos, había co eh, nos habían indicado que nuestro recinto de fiestas, ya no en la sede social y en el recinto, estaba prohibido vender, suministrar y demás bebidas alcohólicas, con lo cual dijimos, Estas fiestas, ¿vale?, que no somos excesivamente bebedores, pero cualquier fiesta popular del Pavaset, pues eh, es lo lógico pues llevar eh, la bebida que cada uno pues, considere. Eh, a día de hoy esto, tuvimos una reunión, varios miembros de la comisión, eh, con, con la concejala de Participación Ciudadana y con su secretaria, A día de hoy era un tema que se nos iba a tratar, a día de hoy estamos esperando respuesta. Nosotros con el tema de la pandemia no hemos querido eh, ni citar ni eh, poner premura en un asunto que, bueno, que las fiestas entendemos que están paralizadas, canceladas, nos da mucha pena que nuestro recinto, como bien dice Leo, pues ya no es el uso, sino que se nos está viniendo un poco abajo… Y eh, a día de hoy también se le notificó a, a alcaldía a alcaldía de Elche donde la primera notificación nos dis, nos confirmaron que estaba recibida se le ha solicitado una reunión y de momento eh, no tenemos respuesta entonces que, que perdón un momentito perdón y ya eh, nuestra nuestra rabia es un poco que también otras partidas han tenido ciertos actos ahora pues nosotros no habíamos pedido nada por la situación pero cine de verano no hemos tenido aquí la partida no hemos tenido Nada, es decir, ahora mismo desde marzo, desde enero, pues es una partida inexistente. Eh, por lo que ha descrito, eh, ustedes se quejan de que tienen una sede o un recinto que ustedes cedieron al ayuntamiento para uso y disfrute de los vecinos y se quejan de que el ayuntamiento se ha apropiado de esa sede, ha puesto una serie de normas eh, que pues, eh, lo que están provocando es que ustedes no puedan disponer de ese local como lo hacían en años anteriores, pero también por lo que ha comentado de la cuestión de las llaves, podría, además de eh, la responsabilidad municipal, eh, ¿podría deberse también este problema a que hay una división entre ustedes, entre los vecinos? Eh, no, nunca he entrado a, a, ese, a ese tema. También cuando fuimos a la reunión iba con, íbamos con una mente muy abierta. Nosotros, eh, nosotros eh, no esperábamos. Ni nada bueno ni nada malo. Es decir, si las cosas hubieran sido favorables... Eh, yo división en ningún momento. Yo lo que, lo que pido es para los vecinos, porque aquí es una partida donde nos hemos esforzado mucho, hemos sacrificado mucho tiempo y mucho dinero para que los vecinos vivan cierta armonía. También le digo, nosotros como comisión nunca hemos hecho nada que estuviera al margen de las notificaciones que hasta su fecha le comunicábamos a la, a la Concejalía de Fiestas. Es decir, cualquier acto que se ha hecho con la antelación correspondiente se le notificaba a la concejalía de fiestas. Cuando nos dijeron que se te lo teníamos que notificar a participación ciudadana, así lo hacíamos. O sea, que estamos dispuestos a eh, diálogo, entendimiento, sabemos que hay unas normas que hay que cumplir y así lo hemos hecho durante todos los años. Pero, claro, eh, no entendemos Cuando se ponen muchas cortapisas, nosotros cuando se nos comunica esto, vemos que al mes, eh, en, en enero, se nos comunica esta serie de cuestiones y luego en febrero hubo una... una eh, una junta de varias asociaciones de aquí, de, de la partida, de todas las partidas derechas y de las asociaciones, hubo un encuentro vecinal y, claro, nuestra sorpresa es que fuimos y se estaba vendiendo y consumiendo alcohol. Entonces dijimos, señores, café para todos, o todos moros, o todos cristianos. Lo que no puede ser es que a mí se me esté vetando eh, ya para futuro el, el uso de las instalaciones para lo que es el fin y luego resulta que. Mmm, eh, esas normas no son para todos y eso es un poco la rabia que tenemos que no se nos escucha que estamos esperando una respuesta para tomar decisiones evidentemente bien pues ¿qué van a hacer porque leo ha dicho que ya han emprendido recogida de firmas van a retomar este tipo de actividades eh, según eh, mi comentario, se recogieron firmas esas firmas han sido entregadas y a día de hoy tampoco sabemos nada. Nosotros pues, haremos eh, vecinalmente lo que, lo que los vecinos eh, estén dispuestos a hacer. La Comisión de frutas aquí está al margen, lo que los vecinos estén dispuestos a hacer por su partida. La Comisión luchará por los intereses de la Comisión y de sus eh, vecinos eh, para el disfrute, sin más. En eh, la pedanía de Santana son 200 vecinos empadronados, pero dicen que hay más pero ¿hay unidad vecinal frente a esta situación de, de necesidades y deficiencias que hay que subsanar en la pedanía como caminos en mal estado? Eh, ha habido, por ejemplo, el tema de los caminos, hasta finales de, casi finales de agosto no se, no se podaron, con lo cual era intransitable, y la gente lo decía, la partida está abandonada, es decir, eran quejas, o bien hacia, hacia mí como vecino, hacia Leo como vecino, es decir, eran unas quejas, pero no, no, era, no era tampoco una... Una unión. Ahora mismo hay una asociación de vecinos que están tramitando todo lo que es papeleo, pero no tenemos tampoco la fuerza en este momento. ¿Pero cuántas firmas se recogieron? Eh, en este momento, bueno, yo como comisión no, no yo firmé como vecino. La comisión es que está al margen de, la, de esas firmas. ¿Y Leo sabe el número total de, de firmas? Eh, exacto, no, no sé. No, no exactamente no, no sabría decirle. Pues bien, digamos que para lo que es la, el volumen de la partida, es una, yo creo que es una representación alta. Mm. Pues Raúl Leo Olivares, gracias por explicarnos eh, en qué situación se encuentra la pedanía de Santana. Espero que tengan suerte, que sean recibidos por el alcalde y el concejal de pedanías y que vuestro alcalde pedaneo eh, pueda tener éxito en sus gestiones, sea un buen intermediario y pueda pues dar respuesta a todas las peticiones y demandas y necesidades que tienen en estos momentos los vecinos de Santana. Gracias. Ah, sí, nos gustaría a nosotros. Gracias. Gracias. 101.4 Radio Marca.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 Let's go. Pues con Eloís, el autor de esta canción, de este éxito, Tino Calzal, recordamos al icono del pop español con la música, porque murió hace ya décadas en un accidente de tráfico un 22 de septiembre. Con Eloís damos paso a esta otra sintonía. Comenzamos la ronda informativa y lo hacemos eh, dando paso a la información local que acapara nuestra página, evidentemente nuestra primera página, la evolución del coronavirus en Elche, porque preocupa y mucho los datos han aumentado de forma considerable en estos últimos cuatro días. Son 85 nuevos casos positivos, nuevos contagios que se han registrado en el que afortunadamente la presión asistencial en los hospitales sigue siendo baja. Pocos pacientes eh, críticos hay en la UCI y también hay pocos pacientes hospitalizados. Eso sí... Miles de personas en cuarentena y más de 1.300 casos contagiados eh, desde que comenzó todo esto del coronavirus el pasado mes de marzo, un acumulado. Aún así, la tasa, la incidencia la tenemos relativamente baja con respecto a la media nacional. Tenemos un 38%, lo teníamos el pasado viernes, según la directora de Salud Pública. Y también hablamos en lo que se refiere a la política municipal de esa reunión que mantuvo ayer el alcalde en Valencia con el presidente del Consejo, Chimo Puig. Tras eh, el encuentro con el presidente de la Generalitat, el alcalde del Che dijo que eh, Puig anunció que de forma inminente van a comenzar y eso espera que comiencen las obras de ampliación del Hospital General con la adjudicación de la construcción del bloque quirúrgico este mismo año, a finales de año. Y también dice que están a la espera de firmar ese protocolo con el Gobierno valenciano para que Elche reciba esa deuda histórica de 42 millones de euros que tuvimos que pagar para los terrenos de la Universidad Miguel Hernández, para la construcción del campus de la Universidad de Elche, aquí en el municipio. Y también hablaron, según el alcalde, de ese centro de innovación que Chimopuch prometió en Elche con una inversión importante construir en el antiguo edificio de Correos que ha sido adquirido por la Generalitat. Estas fueron las declaraciones del alcalde tras el encuentro con Chimopuch. ...del inicio de las obras en el presente cuatrimestre. También hemos acordado firmar el protocolo para compensar a la ciudad por el coste de los terrenos de la universidad antes de que finalice el año y que ascenderá a un montante total aproximado de 42 millones de euros... Hemos hablado también de la necesidad de concretar y de dar un impulso al proyecto y al modelo de gestión para el centro de innovación del calzado que vamos a construir en el antiguo edificio de Correos y que debe servir para contribuir a revitalizar la economía local y para el impulso de la actividad económica. En suma, una reunión positiva, fructífera, de seguimiento de los grandes proyectos que la Generalitat está impulsando en nuestra ciudad y que son fundamentales para la mejora de la calidad de vida de los ilicitanos y para la reconstrucción social y económica de nuestra ciudad. Y en cuanto a las previsiones en nuestra agenda política y municipal, hay muchos, muchas eh, ruedas de prensa convocadas. Hoy, precisamente, viene el secretario autonómico de Participación y Transparencia, a irse a visitar las instalaciones de la oficina PROP. Por lo que hay convocada esa visita con el alcalde y la concejal de participación a las once y media. El PROP, una oficina situada en el corazón de la ciudad, en el Centro Histórico, junto a la Calahorra, en la Plaza de la Merced. También hay rueda de prensa del concejal de Bienestar Social, porque va a presentar la Escuela de Familias. Además, hay rueda de prensa de Ciudadanos, de Compromís, y es que se acerca el Pleno, el Pleno del lunes, y los grupos políticos anuncian en estas, suelen anunciar en estas ruedas de prensa, previas al Pleno, las mociones eh, que van a defender ...y llevar a la sesión ordinaria de este mes de septiembre... ...y además en estos momentos el alcalde y la concejal de sanidad... Van a, ...están presentando los nuevos equipos de la empresa CTL... ...aquella que se encarga de la fumigación... ...para poder acabar con los mosquitos y otro tipo de roedores... ...y también habrá una demostración con vuelo de un dron... ...en una finca cercana a la Torre del Gallo... ...situada en la pedanía de La Olla... Después de la información local, ya saben que tendrán todas estas noticias y más a la una del mediodía con nuestros compañeros de los servicios informativos y con todas las imágenes esta noche en nuestro informativo Telenit de Teleelch y además minuto a minuto en nuestra web teleelch.es. Pues nosotros vamos a continuar con esta ronda de noticias y lo hacemos ahora cambiando de sintonía para dar paso a nuestro compañero Paco Gómez, para conocer la actualidad del Elche Club de Fútbol. Hola, buenos días. Poco más de tres días para el comienzo y el estreno de Liga en Primera División para el Elche Club de Fútbol será este sábado a las seis y media en el Martínez Valero, a puerta cerrada frente a la Real Sociedad. Y la mitad de los fichajes difícil van a tener el poder de llegar por el protocolo del COVID-19. Jason Lucumí, Sánchez Miño o eh, también Lucas Boye van a tener muy complicado si no dan dos pruebas negativas antes de llegar al sábado. De todas formas, están entrenando aparte Y es muy complicado que puedan ya disputar ese partido. Sin embargo, hombres como Raúl Guti, Tete Morente e incluso Cifu, que se ha convertido en el sexto fichaje de la entidad blanquiverde, parece que sí podrán llegar a tiempo. Miguel Ángel Cifuentes, Cifu, es el sexto fichaje. El lateral derecho regresa al club franquiverde donde ya estuvo en la temporada 15-16 en segunda división. Llega procedente del Málaga, donde la temporada pasada jugó 35 partidos. Quedó libre al ser incluido en el ERE en el pasado mes de agosto del club malacitano. Esta será su segunda aventura en primera división, donde ya debutó con el conjunto malagueño hace cuatro temporadas, aunque entonces solo llegó a jugar dos partidos. Es lateral derecho y ahora mismo el club necesitaría firmar otros seis futbolistas otro lateral derecho, otro lateral zurdo, un central, un portero al menos un centrocampista y un nueve, un delantero goleador. El que fue presentado ayer fue Raúl Guti cinco temporadas, el fichaje más caro en la historia del Elche ha firmado eh, para las próximas cinco compañías y al Elche le ha costado casi cinco millones de euros más una plusvalía del 20% en caso de un futuro traspaso. Guti reflejó que el Elche le ha dado máxima confianza, que su sueño era jugar en primera y que entiende que el Elche ha hecho un gran esfuerzo y quiere demostrarle que no se han equivocado. Ante la pregunta de ¿Cómo lleva esa etiqueta de ser el jugador más caro en la historia? Dijo que es un orgullo, que para él no es una presión y lo que quiere es demostrar en el terreno de juego que lo que se ha pagado por él eh, se va a quedar en el olvido. Pues vamos a esperar que así sea para Raúl Guti que ya está entrenando junto a Tete Morente con el resto en las instalaciones del complejo de golf de la Algorfa. Buenos días. Buenos días Paco, gracias y cerramos ya esta ronda de noticias con la información de Vicente Bordonado con El Tiempo. El Tiempo, en Teleelch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Muy buenos días. Primer día completo del otoño, marcado por la situación de poniente y el calor durante esta madrugada. Temperaturas nocturnas que en el sur del Candael se han rondado los 18 grados. Aquí en la ciudad prácticamente no han bajado de los 22 grados, al igual que en Santa Pola y en Tabarca, una mínima en torno a 23 grados. Para esta mañana, ambiente relativamente soleado, con paso de intervalos de nubosidad, sobre todo de tipo alto. Veremos alguna nube puntual de tipo medio. El viento en calma, puntualmente flor de componente oeste que nos va a acompañar hasta las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, tendencia a cielos poco nubosos. Apenas veremos intervalos muy puntuales de nubosidad de tipo alto. En general, ambiente soleado durante las primeras horas de la tarde, el viento de suroeste conforme vaya avanzando, de componente sur, flojo, Y finalmente de sureste. Hoy alcanzaremos temperaturas más elevadas que las de ayer. Hoy suben máximas que en buena parte del territorio. Van a rondar los 31-32 grados. Aquí en la ciudad rozaremos los 31 grados. Para mañana jueves más de lo mismo. Sigue la situación de poniente. Paso de nubosidad viento flojo de suroeste hasta bien entrada la tarde, por lo tanto temperaturas elevadas máximas que van a rondar los 30-31 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad por lo menos no bajarán de los 22 grados. Pero ojo, porque a partir del viernes, con una vaguada que va a afectar de lleno al nordeste de la península, aquí nos va a aportar una masa de aire polar marítimo que va a provocar el descenso de las temperaturas. De hecho, el viernes comenzarán a bajar Los valores térmicos máximas que van a rondar los 27 grados, mínimas en torno a los 17. El protagonista del viernes también será el viento fuerte de noroeste con rachas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. Fin de semana con temperaturas a la baja, por lo menos para el sábado, día de abrigarse a primeras horas, ya que alcanzaremos temperaturas en torno a los 13-14 grados, máximas que no van a superar los 24 grados, cielos prácticamente despejados. El domingo... Poco a poco los valores térmicos irán recuperando máximas en torno a los 26-27 grados, mínimas todavía bajas, que van a rondar los 15 grados, ambiente soleado, aunque con paso de algún intervalo muy puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto. ¡Hasta luego! Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Ahora sí, estamos en la recta final del programa La Glorieta y acabamos de contactar con la presidenta de la patronal zapatera valenciana, Marian Cano. A pesar del complicado escenario internacional por la COVID, MICAM, la feria internacional más importante para el calzado, se está celebrando en estos momentos en Italia con la participación de 11 marcas ilicitanas y hoy cierra sus puertas. Por eso nos gustaría hablar con la presidenta de Abecal sobre la valoración, cómo ha ido esta, esta edición tan especial de la MICA. Marian, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es la valoración que realizan desde la patronal? Bueno, pues como tú muy bien has indicado, esta es una edición especial. Eh, es la primera edición de una feria internacional de moda después de, de toda la situación de alerta sanitaria causada por el COVID. Y, y, bueno, yo creo que lo principal aquí, lo que hay que poner en valor es el esfuerzo de nuestras empresas mmm, por, estar, eh, por ten, estar en esa feria presentando colecciones de primavera-verano 2021 colección que sabemos de antemano que se va a ver afectada, ya que la colección primavera-verano 2020 eh, pues eh, muchos comercios pues sabemos que van a tener stock, ¿no? Entonces van a tener unas compras pues de un volumen menor. Pero ahí eh, están las empresas presentando novedades, dando apoyo a sus clientes y también a, a su red de ventas, por supuesto. Pero ese esfuerzo está teniendo recompensa. ¿Hay visitantes por... por eh, no sé si eh, el, la pandemia está dando un respiro... ¿Y confianza a los visitantes? Bueno, como comentábamos, MICAM mi es una feria internacional y es, eh, es el punto de encuentro por excelencia, pero en esta ocasión, evidentemente, eh, se ha visto afectada por la, por la movilidad internacional, por las limitaciones a la movilidad internacional que esta alerta sanitaria está causando. ¿no? Entonces, sí que es cierto que no ha habido visitantes de otras áreas económicas o de otros continentes como puede ser, que, que son muy importantes para la feria como puede ser el continente americano o como puede ser el continente asiático ha sido una feria más con un carácter más regional no quita que bueno pues algún visitante hay y por supuesto pues con un número reducido de visitantes también no pero Por eso te decía que aquí lo importante es la, la apuesta que siguen haciendo las empresas, porque sabiendo que iba a ser una edición muy complicada, pues han continuado eh, invirtiendo y estando ahí la feria. Pero las empresas, eh, supongo que eh, se habrá reducido el número de empresas eh, que han expuesto de forma presencial, pero ¿se ha dado también la opción de exponer de forma virtual, telemáticamente? Sí, efectivamente. Ha habido una reducción de expositores, como tú comentas, una reducción importante pero es cierto que MICA en esta edición ha lanzado el, el digital show que es una una fórmula nueva que bueno que probablemente ya tendrían en mente pero que evidentemente con esta coyuntura se ha acelerado no es una fórmula que va a durar ocho semanas y que va a permitir no solo a las marcas expositoras sino a marcas expositoras y marcas que que no han estado de forma física en la feria pues bueno mantener un contacto con los visitantes y con otros clientes que se registren, ¿no? yo creo que eh, bueno, pues, eh, un, una transformación digital en la que el sector ya estaba trabajando, porque era pues, uno de los retos fundamentales que teníamos por delante, pues ha visto impulsada en estos momentos y ya se convierte casi en una necesidad. ¿no? Entonces creo que Mika me ha buscado un partner tecnológico con experiencia y bueno, pues esperaremos las valoraciones de las empresas después de estas ocho semanas. Y ha habido al, alguna restricción para los españoles por, por ser este país el que peor cifras de contagios registra en estos momentos en Europa. Bueno, hay requisitos para la entrada, pero no distintos de otros países mediterráneos, por ejemplo. Eh, y sí que para acudir a la feria, pues bueno, pues hemos tenido que realizarnos el, el test PCR, ¿no? será el que era el requisito que pedían? fíjate pues No solo España, sino España y otros países. Y todo esto, pues como te decía, pues condiciona el, el número de desplazamientos a la feria, tanto de expositores como de visitantes. ¿no? Entonces, por eso ratificaron además lo que tú decías, que esta es una edición muy especial que no se puede comparar. A ninguna de las anteriores, porque bueno, en esta situación de limitaciones, de, de exigencias y requisitos previos de entrada, pues eh, la movilidad se complica bastante. ¿Y qué va a ocurrir ahora con el calendario ferial? ¿Qué va a ocurrir con el resto de certámenes, eh, con, esta, con esta modalidad de, de proyectar la oferta, de dar a conocer la oferta, de vender el producto del calzado español? ¿Qué le va a ocurrir a los empresarios de calzado? Bueno, eh, llevamos años hablando y diciendo que, que las ferias tienen que reinventarse. Eh, eso no quiere decir que el contacto físico no vaya a seguir siendo una, el contacto físico que se produce en las ferias. Esa, eh, bueno, pues esa toma de contacto que hasta ahora ha sido fundamental no, no quiere decir que vaya a esa parte. Consideramos que va a seguir estando ahí. Pero evidentemente hay que trabajar en todas las fórmulas que permiten acercar a la empresa, con sus clientes, con el cliente final, y en ello está el sector. Y en cuanto al calendario ferial, es cierto que ya hay ferias convocadas, que una feria importante también para nosotros, como es la Feria de Garda, eh, cuya edición de junio se canceló, bueno, pues ha adelantado la edición que tradicionalmente se celebraba en enero y está prevista para diciembre. Ya hay empresas interesadas y, bueno, vamos a seguir de cerca las noticias para ver eh, cuál es la evolución de la situación. Entendemos que si hay una movilidad pues, relativa como ahora, pues la feria decidirá seguir adelante. También se ha celebrado la Feria Gallery en Alemania, eh, que, no, que no ha sido… Que ha sido una feria en la que… Bueno, pues, eh, las empresas han venido relativamente satisfechas y, bueno, pues a ver qué pasa en diciembre, si la movilidad lo permite, pues entendemos que, que la feria de Garda mm, seguirá adelante. O sea, se intenta, por todos los lados, recuperar una normalidad, pero sin perder de vista que, hay una, que sigue habiendo una alerta sanitaria y que, bueno, pues se tienen que atender las medidas que cada país eh, determina. La pandemia nos ha dejado una gravísima crisis. La comparan como con la gran depresión que hubo el pasado siglo. Eh, el sector del calzado, eh, el de Elche concretamente, ¿cómo está respondiendo? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo? iba a decirte cómo está saliendo, no? ¿Cómo, cómo se ya. prepara para salir de esto? En una situación como esta, que como tú bien dices, este sector que ha atravesado varias crisis no recuerda ninguna, no puedo comparar esta a ninguna situación, porque estamos hablando de una crisis global y de una, una entidad importante, eh, el consumo de moda se resiente. Eso es una realidad. No hablando de crisis de esta envergadura, con cualquier crisis que afecta a la economía, pues la moda no es un producto de primera necesidad y el consumo se resiente. Desde el principio que iniciamos esta situación, que empezó. Eh, ya cuando arrancó en China ya nos preocupamos porque, bueno, pues había que recordar que era el sexto destino de nuestras exportaciones. Luego, cuando ya se trasladó a Italia y, y al resto de Europa, pues la preocupación se incrementó, ¿no? Y desde el principio hemos comentado que esta crisis, desde el inicio hemos hablado de tres colecciones. Esta sería la tercera colección, la que se está presentando ahora, a las que va a afectar. Porque, como te decía, ahora las empresas han hecho un esfuerzo de presentar novedades, pero son conscientes de que sus clientes, debido al cierre obligado de muchos comercios, debido a la cancelación de eventos y debido a, ese, a esa reducción del consumo de moda, se van a encontrar con stock en sus tiendas, en sus comercios. Entonces, sabemos que, está, que el volumen de compras de esta colección va también a ser menor. ¿Cómo nos estamos preparando? Pues yo creo que es fundamental que las empresas tengan apoyo para soportar estos meses que están siendo muy complicados. ¿no? Y me refiero, pues, a, a las ayudas que desde el gobierno se puedan impulsar, eh, pues desde prorrogar los certes que para nosotros no solo es importante como sector, sino para dar una estabilidad a esos trabajadores que, que en estos momentos pues tienen la incertidumbre si se prorrogarán, si consumirán paro, ¿no? Porque ello animaría un poco el consumo hasta pues, eh, que los créditos psicos se dieran un, pla un plazo de carencia mayor o el apoyo, algo fundamental para, para poder con confirmar los pedidos, que es eh, el trabajar en un fondo de reaseguramiento que permitiera compensar las bajadas de riesgos que se están dando a los clientes. ¿no? O sea, que es fundamental ayudar a las empresas a pasar estos meses complicados, porque su objetivo nosotros más que seguir trabajando y mantener el empleo. ¿Esas ayudas están llegando? Bueno, algunos de los instrumentos que, como comentábamos, pues los créditos ICO, sí, pues, pues algunos han aprovechado ello, pero al final eh, estamos hablando de un crédito de un año de carencia y el año prácticamente dentro de nada ya lo habremos consumido, ¿no? Entonces, viendo cuál es la envergadura de la situación y que seguimos con restricciones y limitaciones, yo creo que hay que trabajar en reforzar alguna de estas ayudas y en otras, como te decía, como puede ser el Fondo de Reaseguramiento, que otros países sé que están trabajando en ellos y al final nos en una, en una desventaja con respecto a ellos, ¿no? ¿eh? Pues muchísimas gracias, Marian Cano, presidenta de Abecal, por esa valoración de la Feria de Mican que cierra hoy sus puertas, y por explicarnos cuál es el futuro del sector del calzado en estos momentos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. 101.4, Teleelx, Radio Marca. Poco a poco parece que todo arranca.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 Estamos escuchando la canción de Sole Jiménez y Carlos Goñi, Mi Mapa del Mundo. Solo para mí. Es un sol de madrugada. Que iluminará su espalda. Mientras veo a su gato disfrutar. Columpiándose en la luna. Dibujada en su tobillo. Oh, Porque nunca. nunca En su valle más profundo dormiré hasta despertar y sin si la noche no me, me deja no respirar el aula de su espalda yo quisiera descansar, ella es mi mapa del mundo.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 y nos vamos con la música a otra parte llega ya el programa entre amigos quedan dos minutos para las once en punto la glorieta dice adiós con el swim de esta gran orquesta hasta mañana It's a thrill. My feet can be chilled. I feel such a thrill. Oh, when they swing that music. Rhythm like that. It keeps me in the trance. You can't blame me for wanting to dance. From what I understand, it must be just grand. Play in the band. Oh, when they swing that music, I am happy as I can be. When they're swinging that music, boy, let's swing it. And shoot. Oh, wow. Shitty little, shitty little, bitty, bitty. A shimmer to the